プリンシブエサ He u did just fine Nuestro querido amigo Sash Contina Cousins, Mysterious Times. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Verás qué bien, lo vamos a pasar ahora con Michael Jackson. Y es que se cumple esta semana 16 años del lanzamiento de Number Ones, el álbum de grandes éxitos de Michael Jackson. Fue el primer disco recopilatorio lanzado. Por Sony, tras el doble lanzado en el 95 llamado History, Past, Present and Future. Number One fue un éxito en todo el mundo, llegando al número uno en el Reino Unido y al 13 en los Estados Unidos. Aunque su posición fue descendiendo a lo largo del tiempo, el disco volvió a lo más alto en Estados Unidos como en Inglaterra después de la muerte de Michael Jackson. El disco más vendido en los Estados Unidos durante seis semanas consecutivas. Pero debido a su título, pues fue excluido de la lista oficial de álbumes por tratarse de una recopilación, denegando al disco conseguir su séptimo número uno en el mundo. A pesar de ello, el disco ha vendido ya más de 10 millones de copias, cuatro de ellas en los Estados Unidos. Y en él, exitazos del añorado rey del pop como este que se llama. b i t It Tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es. f I n a l l y in love En Kiss. Las 6 y 17 minutos, una antes en Canarias. Déjame que te recomiende un planazo para este fin de semana y además que te va a salir súper económico porque las entradas están como muy bien de precio. A partir de 24 euros, te estoy hablando de Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. De 29 artistas entre músicos, bailarines y cantantes. Pantallas LED, estructuras y soportes móviles que crean un show irrepetible. podrás disfrutar de esas canciones de mecano que tanto te gustaban con los más peques de la casa ya verás que bien os lo vais a pasar toda la familia allí disfrutando de canciones como maquillaje me cuesta tanto olvidarte hoy no me puedo levantar este fue el primer exitazo en el disco que aparecía el reloj en la portada s í son m e c a n o tardes en Kiss. Ricky García. All right. Play -Kiss. はい、あなたは Brian Adams。はい、あなたは Brian Adams。はい、あなたは h u y blood makes me Los ochenta, con más variedad. Every、day. esto es、peace. De la tarde a las 6 en Canarias, en directo desde el Estudio 5 de XFM, para todo el país. Buenas tardes. b u e n o queremos saber en qué momento, en qué etapa de tu vida <risa> tendrían que darte, tendrían que haberte dado un g u i n n e s s a lo más tonto, bizarro, divertido o sorprendente que hayas hecho nunca. Franco, desde Tenerife. Bueno, fue en el verano del. 94 para el 95. ¿Sí? e s t a b a de vacaciones en Punta del Este y con mi primo fuimos a la playa. ¿Sí? Y este, Mi primo tomó carrería y saltó. Y Entró en la ola justo i t de cabeza y empezó a nadar. Y Yo, por hacerme el chulito, ay, ay, ay, tomé ay, carrera, ay. salté. Y Cuando voy a caer de cabeza, la ola que se retira, me enterré literalmente de cabeza en la arena. Y ay, ay! Y todo el mundo se empezó a d e s c o m p o n a r de la risa.、Pues、hasta el día de hoy mi primo se acuerda, así que imagínate. Guinness a la cebolla mejor plantada y fresquita, oigan. María desde Cartagena. Pues una vez, hace, hace ya muchos años, me. estábamos en un sitio de flamenquito y nada me tomé dos cervecitas me vine arriba ay, ay, ay, y ay. había un concurso de sevillanas me presenté en un tablado que estaba en alto en la segunda sevillana me caí del tablado y me abrí la muñeca y total que yo me subí acabé las cuatro sevillanas me dieron el premio yo creo que fue de pura pena y bueno y de ahí ya con mi premio me fui a orquestias y, y me apañaron la muñeca Yo, papi, que te dieron el premio al grito más loco. <risa> <risa> que gritabas más que la ambulancia. <risa> Oye, cuéntanos tu historia. Tenemos un número de WhatsApp: 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Play Kids. Play, Play Kids. Y... Con Ricky García. Esto es Kids. Que ¡Oh! Con Ricky García. アン、sí、<ony> ディ・カーマン。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 Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the p o n d Andy, are you good? f i losing i n on g of at all? Let's take care we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 80. Oh, yeah. ¡Más variedad!、Uh -huh. Esto es Kiss. Prácticamente las 7, las 6 en Canarias. Llega ahora Daniel Renova para ponernos al día. Entre otras cosas, nos va a contar nuevos avances contra el COVID. Y además, oye, si estás buscando a casa y estás dispuesto a gastarte 32 millones de dólares, tendrás que ponerte en contacto con un perro. Sí, ahora te lo cuenta. Y a la vuelta, te hablaremos de Guam y de uno de sus grandes éxitos. Te espero. Esto es Kiss.